No, falta todavía. Tenemos un montón de programa y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Diego Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. No hubo l e ó n c i t o y no hubo el. No hubo, sí, faltó, faltó, faltó.、Falta. Porque si bien vi una película que me gustaría mucho comentar acá al aire,、uh -huh. me dan ganas de comentarla ahora, pero no, prefiero, prefiero dejarla. Pero... Porque no, no,、eh, traigo bueno, otro bueno. tema. Pero si pueden ahí chusmear, no sé por dónde la podrían ver. Yo la vi. Por anduve por Santa Rosa, en、Ajá. La Pampa, trabajando con una radio compañera, Radio Kermés.、Eh, y bueno, aproveché ir al cine y vi una que se ganó como 5 o s c a r que ah. es todo,、eh, todos en todas partes al mismo tiempo. ¡Ajá! á q u e sigo! ¿Qué quieres que <risa> <quí, qué, qué risa> <qué> diga? ¿Qué? <risa>、eh, anduve ahí dando vueltas de gira.、Bien. Pero lo voy a comentar la semana que viene. Bueno, Porque así bueno. tienen tiempo para conocer Ay, un poquito.、Eh, les puedo anticipar que es un delirio total esa película. Ay, ¿En qué plataforma están? ¿Se puede ver fácil?、Mm, creo que. No, n e r o q e no. Pero échome ahí un poquito a ver lo、bueno. que se está comentando. Porque.、Bueno. No sé cómo se ganó sin Oscar. Pero bueno.、Uh, lo d e j a m o s para la semana que viene. Un、uh, delirio, delirio total. Otra vez decimos el nombre.、Eh, todos en todas partes al mismo tiempo.、Mm. O todos en todas partes a la vez. Es la que trabajaba este actor. Que estuvo en, creo que en Indiana Jones, este que es este, de origen chino.、Ajá. Y bueno, que ganó de hecho un premio, que fue muy emocionante ahí su, su alocución. Sí, todo medio arreglado eso. No、uh -huh. quiero, viste, denunciar corrupción. Sí. Han、bien. pasado cosas、eh, muy feas de otro tipo también en los Oscars, pero la verdad es que no, no entendí mucho por dónde venía. Pero lo dejamos para la semana que viene. Bueno, bueno. o Bueno. Porque, hay acá sí, no, en realidad quería comentarles que hay algo que está buenísimo y por el cual me está sonando mucho el, el teléfono, WhatsApp y muchos mensajes al correo: que, es que estamos largando acá en Radio Encuentro y en TV,、uh -huh. eh, como parte de nuestro centro de formación profesional, varios cursos. Ajá. Varios cursos de formación, atenti, personas que estén escuchando y quizás tengan ganas de formarse en producción radiofónica, como editar sonido, este, cómo hacer un programa de radio, cómo hacer conducción de radio, este, cómo hacer un reporte, por ejemplo, para salir al aire en encuentro con amigues desde tal barrio que está pasando tal cosa o sí, desde sí, cualquier. Sí, sí. no sé. Marcha, movilización.、Eh, estamos con tal que nos va a contar lo que está viendo, qué está pasando. Bueno, todo lo relacionado con lo que es、eh, la radio y la producción de radio. Vamos a estar、eh, arrancando con un curso que va a dar el compañero Patalobos y la compañera Silvana Fasolari.、Uh -huh. este, dos compas de acá de nuestra, de nuestra casa, de nuestra organización.、Eh, son unos cursos que.、Mm, Que bueno, que promueve el Ministerio de Trabajo. Nosotros venimos trabajando también con el INTA. O sea, la idea es que tengan vinculación con lo que es el mundo de lo rural. Ya venimos d el año pasado con esto. Hicimos algunos cursos que estuvieron re buenos.、Eh, mucha gente contenta.、Eh, y en este caso,、eh, bueno, de vuelta con el Ministerio de Trabajo también. La idea es que la gente se forme y después pueda、eh, trabajar, desarrollar alguna tarea、eh, en un medio de comunicación. Bien. ¿De qué manera? Totalmente libre y gratuita la inscripción.、Eh, estamos haciendo una preinscripción ahora para personas que estén interesadas.、Eh, como para que sepan, estos cursos van a empezar después de Semana Santa. Semana Santa es 6, 7, 8 y 9 de, de abril. Ya、sí, o sea, falta re poquito.、Uh -huh. eh, y bueno, la semana del 10 de abril van a empezar esto, estos cursos.、Eh, por ejemplo, los días jueves. Eh, va, a haber, va a estar este curso de producción de radio acá,、Bien. en w m 133.、Eh, incluso estamos invitando gente del equipo, también de la. De la radio, gente de los programas de acá、uh -huh. de la radio, si algunas personas están escuchando, les interesa bueno, mejorar también cómo hacen su programa de radio o algún aspecto del programa, sienten que por ahí lo tienen que mejorar, o gente que no está haciendo un programa pero le interesa, bueno, se puede sumar, se puede acercar. Esto va a ser los días jueves a las 6 de la tarde. Bien. ¿Sí? No se necesita conocimiento previo,、no. o sea, puede acercarse quien quiera. Exacto, mayor de, o sea, 18 años para、uh -huh. arriba. ¿Sí? Y un mínimo conocimiento de cómo se maneja una compu, mínimo, mínimo, mínimo.、Sí. ¿no? Porque hoy todo, o sea, estamos todos acá con las compu y、sí. los teléfonos. ¿no? Mínimamente、eh, un conocimiento de, del uso, de, sobre todo de los programas básicos de una compu, de un teléfono.、Claro. Para que te sea más fácil. No tengo compu, tengo teléfono. o m u y d o ver igual? Sí, Bien, sí, sí, obviamente, porque hay muchas cosas que se hacen a través del teléfono y acá tenemos algunas compus. Hay que acordarse que el centro de formación de acá de la radio, como muchos otros de FARCO, de nuestra red de radios comunitarias,、uh -huh. empezamos a trabajar en el año 2011, o sea, hace más de 10 años con estos cursos. Eh, esas compus quedaron un poquito. <ríe> una compu、claro. del 2011, obvio que <ríe> hoy estaba un poquito así como que va con bastón,、sí. pero tratamos de ir actualizándolas y bueno, renovamos un poco el equipamiento para poder trabajar. Buenísimo. Pasa mucho, hoy pasa prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo por la compu. Quieres editar sonido, querés grabar, podés hacerlo obviamente con el teléfono, también podés editar con el teléfono. Hacer entrevistas, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es la producción de, de radio. Obviamente,、uh -huh. eh, para quienes hacen todo el curso, se entrega un certificado,、uh -huh. que eso es algo muy requerido por, por la gente, por los que participan, las que participan, porque, bueno, te da como un reconocimiento, si querés, que ahí está la firma nuestra, del Ministerio de Trabajo, del INTA, que, bueno, si vos querés después este, buscar laburo o crearte tu propio trabajo, porque de eso se trata también, no es solo. Voy a buscar trabajo de productor de radio, de operador de radio, de conductor de radio, sino que vos te lo generás también. ¿no? Hoy、sí. hay mucha gente que arma su, su proyecto de programa, personas que arman un emprendimiento. El Ministerio de Trabajo también tiene algunas líneas de financiamiento que están buenas para aquellas personas que quieren armar un emprendimiento productivo. Por ejemplo, te armas una cooperativa de comunicación, una cooperativa audiovisual. Haces programas, brindas servicios, qué sé yo.、Ayer、es una sí, herramienta. Es una herramienta la de la a g r u p a t i ó n Está buenísima también,、sí. ¿no? Entonces, teniendo esta herramienta, ya uno puede pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, mira, ayer justo, ¿eh? Eh, en h e un grupo que estamos de, de muchas radios en distintos lugares del país, alguien preguntaba, ahora justo no lo voy a encontrar porque no lo tenía preparado, pero decía: a、eh, s a b e n cuánto se cotiza、eh, una locución de una publicidad en radio? ¿no? O sea, como un laburo de alguien、sí. que te dice: Bueno, che, tengo por ejemplo un negocio, no sé, tengo un, una, un lugar de comida, un lugar de venta de comida, una r o t i s e r í a Bueno, quiere poner publicidad en una radio. Bueno, ¿cuánto vale hacer un spot para esa r o t i s e r í a ¿No? Por ahí lo cajías por, por comida, sí, qué sé yo. Hay un Pero, montón de posibilidades. También está bueno que, sí, obviamente, si、sí, sí. genera un ingreso económico.、Sí. Bueno. De eso se trata también, no solamente de que alguien te dé trabajo, sino、claro. vos de generarte tu, tu, tu ingreso, tu, tu laburo. Claro, no solamente ¿no? El, papelito, el certificado para que nuestro currículum, que también suma, sí, es muy bueno、claro. o sea, ponerlo en nuestro currículum, sino también、Totalmente. esto de la autogestión, de sumar herramientas. Fundamental, a, fundamental, a porque nuestro... bueno, hoy, o sea, vos podés tener un título de cualquier tipo, puedes tener un título hasta universitario o de un terciario, pero si te dicen, che. Por ejemplo, ¿no? Hace la publicidad, o podés hacer la publicidad de tal persona que vino a ofrecer, que quiere poner publicidad en la radio, ¿no? Y vos le decís, y mirá, yo estudié, tengo un título, pero eso、claro. no lo sé hacer. Y bueno, medio me día. Pasa, me pasaron las tareas todas. c a r o no alcanza con que sepas hacer un trabajo no, práctico. Está bueno, bueno, está muy bien. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. tiene esa cuestión、eh, práctica que hoy, bueno, hoy muchas personas hacemos ese tipo de laburo. Eh, o tenemos varios trabajos a la vez, ¿no? c、claro. h、eh, a n g a s le dicen algunos.、Sí. Multitareas.、Eh... Sobrevivir también. Sí, sí, bueno, y decir, bueno, no voy a estar trabajando de algo que, que no me gusta, quiero dedicarme a la radio o a la producción audiovisual. Bueno, ¿qué tengo que aprender? ¿No? Acá tenemos un ejemplo de la producción audiovisual. Acá enfrente, de nuestro、este、compañero j o s u e l Hay un ejemplo que、sí. te tira: bueno, podemos hacer esto, esto, con tal cámara, tal plano, tal encuadre. Esto lo podemos transmitir a través de Que yo, se YouTube de y o o de la plataforma Twitch. Y además, podés hacer después que esto se programe y saque n las redes sociales en tal horario. o ¿no? eh, Que se y Hacer un ciclo de. De, me acuerdo del programa que hacía Josué, el de Prole,、eh, como un ciclo de personas que vienen a hacer este, entrevistas y además cantan en vivo o hacen un, un show en vivo. Bueno, todo eso y un montón de gente que tiene tra que trabajar a, a, atrás de eso.、Uh -huh. No solamente el conductor que hacía Josué, con, me acuerdo con la remera de boca, n o s sé, a n t e o j i t o y un sombrero así <risa> tipo de tango, sino el、yeah. que, el cámara,、claro. el que hace el sonido. El que pone la iluminación. La escenografía. ¿no? El que está operando la escenografía. Ahí ya te conté como cinco roles diferentes.、Claro. Por eso él lo hace todo él. O con, algún, con alguien que lo, que lo ayuda. O que lo asiste. O que trabajan en conjunto. Bueno, todo eso va a ser parte de otro taller. Yo te c o n t é n t de producción de radio.、Sí. Bueno, pero hay otro este, que va a estar en principio encabezado por el compañero Cristian Silva, pero va a sumar también gente de acá del equipo, es la idea, ¿no? Para que también aporte sus conocimientos. Seguramente Josué, otros compañeros, compañeras estarán invitados a alguno de los encuentros. Que se va a hacer los días lunes. Los Ajá, días lunes. Bien. Hablamos también, de los jueves la Sí, la radio. jueves radio. Sí, lunes. Lunes. Bien.、Eh, el taller se llama, o el curso. Comunicación audiovisual, tecnologías y redes. Ahí lo estamos、Ajá. viendo en la pantalla de DenteB.、Eh, y, y bueno, la idea es trabajar sobre todo en el formato audiovisual: cámara, algunas nociones de fotografía, de imagen, de composición, de encuadre. Bueno, después todo lo que tiene que ver con, con el audiovisual. Y cómo vincular eso con las redes sociales, que es lo que hoy, bueno, por donde muchos que agarramos el teléfono nos enteramos o vemos cosas. ¿No?、Claro. Uno. ¿Qué sé yo, vos agarraste el teléfono y qué es lo, qué es lo primero que, que abrís? A ver, te pregunto. Yo soy WhatsApp, grande. Facebook. ¿Eh? Facebook, <risa> bueno, <risa>、claro. yo también. <risa> claro. <soy>. Pero <risa> claro. también agarramos. Tengo Instagram p e Bueno, pero no, no, Instagram p o n o No lo uso tanto, me, me termino.、Eh, Antes、no、sé agarramos el control remoto, prendíamos la tele.、Claro. Por ahí, hoy menos. Yo a veces lo hago, me gusta un ratito. No un a、Zapping. la noche, sobre todo. Tipo 8, pongo ahí, pum, el informativo de NTV. Eh, o, o algún otro más tarde. Pero hoy, la verdad, que el movimiento, así más o menos automático, es: de, o sea, desbloqueamos, WhatsApp, ¿Sí, WhatsApp? Instagram, sí, Facebook, Facebook, a ver qué pasó. Sí, sí, ¿no? sí, y sí. Instagram tiene esto de que vas scrollando y. Por ahí te la de o s a s Los e s t a d o s de las personas en WhatsApp. Tú sabes que yo no, no lo, no lo ¿No? hago, no, no tengo esa costumbre.、No、sé. Yo sé poco que tengo. Sí. Es muy, igual,、no、lo hago, hay personas ¿no? bueno, que. Como que actualiza también ahí, ¿no? Sí, es, ya como, es demasiado para es, mí. Es como un reality también.、Ah, bueno. Porque hay personas que cuentan que están desayunando, después, este, al, después al mediodía <risa> a ver qué están haciendo. A ver, que, este, a ver, acá va d e c r a g a u Va a intervenir. Yo quiero decir nomás que sirve muy, es muy bueno para promocionar cosas.、Sí. Ajá, mirá. Es un, un, una herramienta buena para promocionar ¿Por cosas. ¿Por ejemplo? Y no sé, una actividad. Ah, bien. ¿Qué? Una actividad, un evento, u e s i v a l movida. Claro, está bueno para eso. Está buenísimo. Bueno, le vamos a incorporar entonces en el curso.、Eh, los lunes va a ser de, también de. A ver, poneme el carterito. Yo estoy diciendo bien de, a las 18, ¿no? El, no el de、si、los a, lunes. Sí, porque si no,、mm. por ahí lo estoy diciendo sí, mal y estamos bien. 18 a 21, 18 perfecto. 21. Genial, 6 de la、bien. tarde. Bueno, eso también arranca el 10 de abril. ¿Sí? Después de Semana Santa, tengan eso como en la cabeza.、Eh, bueno, estos dos cursos, a quien le interese, al WhatsApp 368203, que、uh -huh. está ahí en el flyer también, fíjense en las redes de la radio, del canal、sí. y en la página también de la radio, que ya está. Eh, pregunten ahí que hay alguien muy, muy macanudo, muy buena onda que les va a responder los mensajes. Está ya en el、eh, estado de WhatsApp, imaginen, me imagino.、No、ah, claro, a h le ver, voy a decir ¿ves? que lo le ve, está bien, está bueno eso. Sí, que hay que directo、viene. al estado, entonces、bien. van pasando la gente. Todavía no, no se acostumbró a, esta, a estas cosas milenias, pero lo, lo va a hacer. Y si no, cfpencuentro.gmail es、bien. el correo ahí donde les pedimos que nos manden toda la data, porque ahí vamos organizando cuantas personas. Van a estar、eh, inscriptas y después se van a tener que escribir en otra plataforma que la del Ministerio de Trabajo. Bueno. Lunes audiovisual, jueves, jueves radio. radio. Y lo último es que en la EFA, en la escuela EFA, en la escuela agrotécnica、sí. que está acá en el Juncal,、eh, que tiene una radio también, que es Radio El Refugio, bueno, va a haber un curso de producción de radio también, o sea, de asistente en producción radiofónica. Bien. Sí, así que ahí también este, se pueden inscribir. Hay gente que por ahí vive más en la zona rural y Debbie. Bueno, ellos igual, y ellas tienen un montón de estudiantes. De la escuela, así que bueno, seguramente van a, van a apuntar a ese, a ese público. Pero a quien le interese, también si quiere, este, vamos a tener ahí un curso que va a ser los miércoles. Los miércoles,、uh -huh. de, a las 4 de la tarde. Bien. Así que ahí, si quieren, nos preguntan, le pasamos el contacto. Ese es de radio. De radio, de igual, radio. Sí, igual、uh -huh. que el que les conté al principio、Bien. que hacemos acá.、Buenísimo. Así que a partir de después de Semana Santa, lunes, miércoles y jueves, vamos a estar con cursos todos esos días, durante 4 meses, hasta las vacaciones de julio. De invierno, este, y bueno, todas aquellas personas que estén interesadas, ojalá que, que se sumen. Y está re bueno, porque viene gente nueva, gente que no conoces, vienen muchos pibes y pibas jóvenes. Y es descubrir este, también pasiones, ¿eh? Porque sí, hay gente que,、claro. que tenemos pasión, por ejemplo, por la radio, por lo audiovisual,、sí. entonces, bueno. Y tenés un espacio se, ahí、sí. para aprender. Sí, sí, ¿Qué sí, tenemos sí. de ventaja acá nosotros, y los chicos de la EFA también, que tenemos la radio funcionando? Claro. Están、bueno, las herramientas. El sí, sí. canal de tele también, el espacio, entonces es como que te formas en la práctica misma. Y bueno, y viene gente también que oxigena un poco siempre la casa, gente nueva que entra, y que dice, uh, mira esto, qué bueno. Yo creo que quien entra y ve el estudio de radio y ve el estudio de la tele dice. Acá a mí me gustaría sí, hacer, hacer algo. Hacer algo. Sí, sí, de sí. hecho, bueno, hay personas que hoy están, por ejemplo, una compañera que está ahora trabajando en e NTV, que bueno, vino el año pasado este, a hacer el curso de operación técnica de radio y ahí como que fue su modo de, de entrar al proyecto. Y así mucha gente, muchas personas que estuvieron ya el año pasado van a volver a estar. Y bueno, es una manera de, también de estar ahí en contacto.、Eh, Desde lo social también, ¿no? La pandemia sabemos que nos tuvo a muchos muy adentro, muy guardados, y son momentos de volver, a, de volver a encontrarse, a juntarse, a hacer algo que está bueno, que es aprender. Y bueno, esperemos que no circule el virus nuevamente, porque si no, vamos a tener que dar los cursos vir virtuales. No, no. Pero bueno, toda la gente que esté interesada, súper invitada, y bueno, esperemos que se llene de. De participantes, de todos estos cursos. Buenísimo. Cualquier cosa,、eh, busquen las redes. Busquen las redes, sí sí, sí, sí, sí. O si mandan mensajito acá cualquiera de ustedes, nos lo derivan y bueno, les pasamos toda la t o data. la a d 365830 es el número de nuestro WhatsApp si quieren comunicarse. Ahí va. Ya saben, para cualquier cosa, si quieren los cursos, bolsa de trabajo, mandar un mensajito, cómo están haciendo la casa, lo、Exacto. que quieran. Aquí estamos entonces.